Del futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. 41 minutos pasaron de la una de la mañana y yo no puedo creer que a esta hora del día vamos a ponernos a hablar de economía. Yo tampoco, esperá que termine de mandar un mensaje de texto, eh. Bueno, mientras dale, tanto. Estira, estira, estira. Mientras tanto recordamos que escuchábamos a la patrulla espacial haciendo televisión. Y eh, no sé, ¿listo estás? Inédito eh, bueno, en la radiofonía argentina. Eh, eh, entonces. Pasar por un par de cosas, ¿viste? Nada demasiado interesante, pero vamos a una economía. Bueno, mi pero mismo. es la columna de economía, boludo. Entonces, ¿no? No pretendo, ah, mirad, mirad. Hablábamos ayer del, de semin este seminario en el que se habían puesto un montón de expectativas. Ayer, no, antes de ayer. Ya no me acuerdo ni qué carajo hablé ayer, pero no importa. El, hoy fue el turno de Kisilov. Estaban puestas muchas expectativas sobre qué podía significar políticamente o qué mensaje podía dar Kisilov, porque su. El título de su exposición hablaba de los 10 años esto que venían, pero de los desafíos para adelante, por lo cual se había puesto obviamente expectativas. Hay expectativas. Ni bien llegó, ya lo que hizo fue bajársela a todos diciendo, no, no estoy acá, nada que ver con lo del domingo, no tenía que ver con las elecciones, porque eso lo pactamos hace rato, no, no, no, no, que no se iba a referir a esas cuestiones, pero de todas formas, si uno toma las palabras que pronunció, se pueden ver algunas cuestiones, algunas... Líneas con cierto contenido político y con cierto contenido también de que está en, en la línea de lo que dijo Cristina, que eso sí hablamos ayer. Ahora me acordé. Eh, habló como para, como para dar estos paralelos de muñecos de ventríloco. que fustigan las políticas públicas desde la visión ortodoxa en representación de los diversos grupos de poder. Eh, que más sobre al, lo mismo. De lo que decía, de lo, claro, de lo Cristina Suplentes y titulares. Sí. Y después también. Eh, dijo, o sea, desafió llamó a discutir, discutir Medidas y políticas en un nivel superior Un nivel más alto, que es también lo mismo El mismo mensaje de cierta Apertura de diálogo con estos titulares eh, Que convocó Cristina Fernández De Kirchner, si bien Más allá de esto mucho no hubo Después estuvo esas, como son las conferencias De Kicillof, que son de una clase Universitaria que dura una hora y media Que vos ya a los 45 minutos un poco te querés matar eh, tuvo un repaso los 10 años, muchos números muchas cosas que ya escuchamos mil veces pero hubo un, un análisis bastante interesante de la economía argentina que quizás a veces se escapa o a veces dentro de todo lo que es el discurso venceremos o el discurso por el pueblo que se pierde de un lado lo que son realmente una, un análisis técnico económico de porque para estas cosas hacemos esto en ese momento lo que dijo fue que la economía argentina es fundamentalmente privada eso es un, una una es realidad un hecho. claro y que la inclusión como parte de la economía como parte del proyecto no es solo un, no es un capricho del gobierno ni ni una cosa de retórica ni nada porque son buena gente sino que también es parte una una parte importante del modelo económico porque eh, sin el mercado interno que juega un papel central se pierde lo que motoriza todo porque o sea, textualmente lo que dijo es Mostramos que es mentira eso de que el gobierno tiene que crecer y luego distribuir Generamos un crecimiento de los salarios y de esa manera apuntalamos la rentabilidad de los capitalistas O sea, o sea, primero distribución y después crecimiento, no, no, dando no, vuelta. al mismo tiempo. O al mismo claro, tiempo. O sea, una relación o sea, dialéctica, de ida y vuelta. Y porque queremos que los empresarios ganen guita, porque sí, sí, sí, no, si ganan esto Gita, no es comunismo. Claro, no. O sea, que eso es una. A veces se pierde, quizás en. En la liturgia del discurso. Y es y que no era marxista claro. y no, cabalista. Un marxista que dice. El nieto de un rabino y de. Y, un marxista de un que dice que la economía es fundamentalmente privada. y que se necesitan los salarios altos. No por capricho, por bondad, sino porque de esa manera las empresas ganan. se genera un crecimiento y todo hace bien a la economía en general. Entonces, ese, ese pasaje, ese planteo, estuvo bastante interesante. Y después También hizo alguna comparación con los otros modelos económicos de la región, eh, apuntando que se crece más que Brasil, como bastante crítico con la región, y lo que dijo es que No lo hace solamente desde su análisis personal, y ahí también tomó otros actores, estos titulares de los que se puede hablar, de los que se puede referir al hablar, decir que no, eh, incluso hay un estudio elaborado por Techint, dando vueltas al interior de, de la compañía, en el cual se sostiene, que le habrá llegado, que las economías grandes de la región se reprimarizaron, excepto la argentina. Bien. En esta línea también eh, estuvo... Y es un análisis que sale de Techín digamos. No, no lo en hace, palabras de no en ese momento. Claro. Moreno, no, no lo hace Guillermo Moreno, no lo hace... hace una empresa privada que además tiene sus intereses bastante claros. Claro. Eh, en ese mismo sentido, en el sentido de una visión más crítica también... Fuera de este discurso de somos todos hermanos y tiramos para el mismo lado... Eh, estuvo Valle, el director eh, titular de YPF, Héctor Valle, economista, que apuntó, primero, apuntó a Brasil diciendo que es un, eh, presenta un escenario bastante preocupante, apuntando a las metas de inflación de Brasil y a, diciendo que este estilo que está aplicando el gobierno de Ismael Rousseff solo lleva a un escenario recesivo, eh, destacó que crece la mitad de que Argentina, la economía brasilera y a partir de eso, con ese comienzo esas críticas a, a Brasil dijo, pidió que se lleve la retórica de los políticos en las cumbres internacionales a una integración real en los hechos, como que se habla mucho pero después, cuando se va a estas pujas económicas o algunas cuestiones que se necesitaría realmente un trabajo en equipo, por decirlo de alguna manera no, no se ve El planteo es por ejemplo, nos ayudaría que Bolivia nos cobrara menos las exportaciones de gas o que Brasil no hiciera un juicio por los netos de exportaciones de gas. En qué quedamos con el discurso de la integración frente a estas cosas. subrayó el economista con cosas particulares. Sí, también es hablando, cierto, digamos que desde los intereses de Bolivia claro. podrían decir porque Argentina nos restringe Exactamente. la compra de determinado producto. Y ahí todo, ahí está va el conflicto. Ahí es donde se negocia. Pero esto es parte también de lo que porque hay una calentura con Brasil en particular en general adentro del gobierno eso a lo que iba ahora pero siguiendo un poquito con lo que dijo Valle, también apunta a la primarización de las economías de los países limítrofes, limítrofes principalmente, Chile eh, Brasil y por ejemplo criticando el modelo que se basa netamente en el cobre con apreciación cambiaria o de la apertura de las puertas de la economía brasileña a los capitales especulativos y para terminar obviamente dijo que hay que tener mucho cuidado con que estos productos primarios eh, tomen el grueso de las exportaciones del país y no está solo, si bien Valle obviamente es parte de, parte de la gestión económica del gobierno porque ocupa un lugar importante en YPF eh, del, el, el Estado tiene el 51% estoy medio trabado, perdón el 51% de las acciones de la petrolera nacional pero hay una calentura in descontento con el rumbo económico de Dilma Rousseff incluso en otros lugares de, de gobierno en, la, en personas que tienen cierto tipo de influencia económica y hay un reconocimiento y una opinión de que Brasil no, tu, no quiso no tomó la decisión de realmente ...encabezar un proyecto económico a nivel regional... ...alternativo... Acá, al... ...que hubiera seguido todo... ...que es mucha palabra, mucha palabra... ...pero que a la hora de aplicar algunas políticas... ...se fue por un lado un costado más conservador... ...como se puede observar en algunas de las evaluaciones... ...que se hace obviamente todo esto pensamiento del gobierno puertas sí, adentro. y poniéndolo, digamos, en perspectiva, porque imagínate si los poderes fácticos acá en la Argentina hacen quilombo cuando querés mover un poco el perímetro claro, imagínate en Brasil, Brasil los industriales brasileños. Los o... industriales con los evangelistas te, te vuelven loco. Y... No sé qué tienen que ver los angelitas, pero No, bueno. porque son repoderosos. Bueno, sí. y para cerrar <risa> bueno, esto... El director, que son los titulares? Algo que no tiene nada, nada que ver, pero que tiene que ver también con la economía argentina. O sea, no es del seminario, pero que tiene que ver con todas estas análisis que se estuvieron haciendo y con el discurso, incluso el discurso de Cristina. Ayer el Banco Central aprobó el envío de 2.500 millones de dólares para que el gobierno haga frente a todos los vencimientos de títulos y deuda pública, dándole un mensaje de confianza a los inversores, pero que a la vez tiene un impacto... ...fuerte en las reservas... ...que podían caer hasta 35 mil millones... ...de dólares... ...con lo cual son dos dos costados, uno es un mensaje a los inversores es un mensaje al sistema financiero internacional, un mensaje de que Argentina sigue cumpliendo con sus obligaciones con sus recursos propios y por el otro que las reservas están cada vez más jodidas Me parece maravilloso en realidad, no me parece preocupante, pero me parece maravillosa tu columna y admirable que puedas hacer algo así a esta hora de la madrugada ¿Se acuerdan que hablábamos ayer de, de los conflictos que están habiendo? Son más de 600 los muertos ya por la represión del gobierno, la coalición que sostiene al gobierno que depuso hace un mes y medio al expresidente Murray, eh, está tambaleando y no se sabe muy bien cómo pueden seguir las cuestiones.